La llamábamos Boca de Rosa, ponía el amor, ponía el amor. La llamábamos Boca de Rosa, ponía el amor sobre toda cosa. Apenas puso un pie en el andén del pueblecito de Santa Rita. Todos captaron a simple vista que no se trataba de una monjita. Hay quien fornica por aburrimiento y hay quien lo elige por profesión. Boca de Rosa, ni lo uno ni lo otro, solo se mueve por la pasión. Pero el deseo a menudo conduce a satisfacer a los apetitos. Sin indagar si la presa tiene hijos, mujer o hasta nietecitos y así fue como de repente la ira funesta de las perritas cayó sobre el nombre de Boca de Rosa por ser de sus amos la favorita mas las comadres de un pueblecito no suelen brillar por su iniciativa su triste vendetta se limitaba al ejercicio de la inventiva Sabido que nuestros mayores tal como hiciera Cristo en el templo Tratan de darnos buenos consejos y así predicando con el ejemplo Fue entonces que una vieja solterona sin hombre ni ganas y el pelo con canas Tomó la ofensa cual propia con gusto y vino a dar el consejo justo Y dirigiéndose a las cornudas y así despejando todas sus dudas El hulto de amores será castigado siguiendo el orden estipulado Todas marcharon con paso firme y le dijeron al comisario ¡Esa zorra tiene más clientes que todo un consorcio alimentario! Y aparecieron cinco maderos, dos a caballo, dos a caballo Y aparecieron cinco maderos, dos a caballo y tres moteros Un alma sensible no es cualidad por la que brilla la policía Pero al llevar al tren a la moza más de uno el yato reprimía En la estación la esperaban todos, desde el sacerdote hasta el monaguillo En la estación la esperaban todos, sombrero en mano y con el moquillo Para despedir a quien por poco tiempo y sin pretensiones, sin pretensiones Para despedir a quien por poco tiempo trajo el amor a sus corazones Había pancartas de despedida y unas palabras sobre la tela Decía hasta siempre boca de rosa, contigo marcha la primavera nuevas de tal naturaleza no necesitan salir en prensa. De pueblo en pueblo, de boca en orejas, esparcen antes de lo que uno piensa. En las estaciones sucesivas, muchas más gentes había reunidas. Hubo quien le dedicó una canción y hasta algún víctor de admiración. También el cura de aquel nuevo pueblo que no distinguía entre fe y pasión, cayó rendido ante su belleza y la quiso a su lado en la procesión. La Virgen a la cabeza y Boca de Rosa en segundo plano Hicieron su gira juntos de nuevo el amor más sacro y el más profano